Eh, bueno, el encuentro fue anunció algunas cosas importantes, pero no lo que esperábamos los pueblo s originario, ¿no? s、uh -huh. En realidad esperamos á b otra cosa. De todas maneras, no e s importante decir algún anuncio que hice.、Uh -huh. eh, ¿Por qué no fue importante? ¿No, no hubo concurrencia?、Eh, no, no, sí, sí, concurrencia hubo, pero nosotros esperamos que, que anunciaría.、Eh, nosotros le estamos pidiendo hace un tiempo al gobierno nacional que.、Eh, La creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, ¿no? Así.、Ah, y bueno,、eh, no estuvo ni cerca ni nada, de ese, ni nada de ese tipo, fue el anuncio que hizo, ¿no?、Uh -huh. Esperaban otra cosa ustedes. ¿Cómo? Esperaban otra cosa, digo ustedes. Sí, la,、eh, además tenía información que iba a anunciar la creación de la Secretaría de Estado de los Pueblos Indígenas.、Uh -huh. eh, y, pero bueno,、eh, trabajaremos, seguiremos trabajando en eso, a pesar de que hizo algunos anuncios importantes, como. que se、si、trabaja... Va a trabajar en la reparación histórica de la restitución de tierras, eh, reglamentar eh, un, de un decreto, el decreto 700 que firmó,、eh, de, sobre la restitución del resto de restos de los museos, que h a c e n museos privados o, o, o del Estado para q、eh, u r e s t i t u i a n los restos de los hermanos、eh, a, a las comunidades.、Eh, yo v o y a otorgar 20.000 becas y también va a haber becas, becas secundarias que, que en este momento no había, para, principalmente para los m i s o s hermanos que viven en el interior, en el campo y puedan... Y d e s t u d i a r a, a la ciudad, ¿no?、Uh -huh. eh, y bueno, y algunas otras cosas más que sí, sí, no dejan de ser importantes, pero bueno, son, como ya te digo, m á s no comemos las expectativas que teníamos todo el de todos los alrededores de los 300 hermanos que ingresamos a, a la Casa Rosada. Claro.、Sí. Víctor Hugo Agostina lo saluda, ¿Dónde? buenos días. Buenos días, Agostina, ¿cómo estás? Bien, muy bien.、Eh, bueno, concretamente ayer、eh, representantes de pueblos originarios de todo el país、eh, llegaron primero a Plaza de Mayo, luego fue el encuentro con Cristina Fernández. ¿Cómo fue, digamos, la actividad que se diagramó?、Eh, en realidad, los que llegaron principalmente a Plaza de Mayo que estuvieron ahí fueron los q u e venía n con la columna de m i r a g r o s Alas. Nosotros fuimos del Consejo de Participación Indígena y estábamos instalados ya hace unos días en Buenos Aires. Eh, tratando de cerrar cosas, y, y bueno, n o s o t r o s r e a l m e n t e somos los representantes de toda la comunidad del país, ¿no? Que somos alrededor de 91, y, y bueno, fuimos los que ingresamos、eh, junto con las organizaciones también, los、eh, uh -huh. que ingresamos a la Casa de Gobierno, ¿no?、Uh -huh. Eh, respecto del tema del Ministerio de Asuntos Indígenas,、eh, como usted lo mencionó, uno de los objetivos y、sí, que lamentablemente no, no se llegó a concretar ayer, pero ¿se p e r o dio algún paso hacia adelante eh, para eh, que el tema sea tratado、eh, próximamente o no? ¿En qué quedó? Sí, hay una presentación de una ley por, presentada por la diputada Vázquez y en e l cual seguramente vamos a ser convocados para. Eh, ir trabajando sobre ella, y bueno, eso trata la creación de la Secretaría de Estado de los p u e b l o s Indígenas, ¿no? No es un ministerio, pero bueno, estamos cerca. Y, y ya sería un avance si lograra eso. ¿eh? Y esperemos que, el, que lo podamos lograr en este año.、Uh -huh. ¿Lograr eso qué les va a permitir a ustedes, Víctor Hugo? Y、eh, en este caso nos haríamos cargo del manejo de la Secretaría de Estado, no como sucede ahora con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que, que es manejada por el gobierno, ¿no? Y que, que es el presidente del instituto. Eh, la e presidenta. En este caso, no haríamos cargo de toda la política indígena de l o q u e z en Argentina. Más allá de esto, Víctor Hugo,、eh, ¿cómo evalúa、eh, el accionar del gobierno nacional hoy en día para con los pueblos originarios?、Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúa la situación que los pueblos originarios concretamente están viviendo hoy por hoy? Y bueno, nosotros es venimos charlando siempre que me encuentro con el g o s i e n o u a n o que con este gobierno se ha hecho un avance muy grande a través de diferentes acciones y, y principalmente que también、eh, con la, la ley 26.160 que trata la, el reglamento territorial indígena, que eso va a permitir la, la regulación territorial de los pueblos originarios, ¿no? que están en situación. Eh, que no tienen títulos y para que se revise e esa situación y no, no se, siga sucediendo lo que se hiciera ahora con los desalojos, con los, principalmente、eh, con los hermanos del norte o, o en el sur, ¿no? Y otras acciones sí que vemos que, que ese es el momento de, de que se ha tenido un avance muy grande y bueno, y debemos aprovechar esta oportunidad porque no, no sabemos si, si en el futuro se seguirá dando así. Uh -huh. eh, Víctor Hugo, m e n c i o n a b a los、eh, este, pueblos del norte o del sur.、Eh, bueno, han sido castigados desde hace muchos años con respecto a, a, al, al quite de las tierras, más que nada, ¿no? Sí, sí, eso sí, sí está lindo, porque d e s i a m e n t e los gobiernos provinciales no, no, no respetan las leyes nacionales que hay sobre eso.、Eh, digamos, sobre la ley 26.160. Eh, hay un, otra ley que por cuatro años se ve en, en desalojo para que se desarrolle esa ley y bueno, la provincia no se cumple y son permanentemente eh, eh, atacados, son golpeados,、eh, ah, son asesinados como sucedió e s hace poco, viene sucediendo y son、eh, el avance de, de, de la soja principalmente es terrible en, en, en todo el país ¿no? y bueno, la explotación en minera y petroleras también. Víctor Hugo, finalmente de mi parte le quiero consultar acerca de lo que se dio a conocer desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires respecto de un cambio en el、eh, calendario escolar、eh, y la in instauración del día 21 de junio como el Día de los Pueblos Originarios, una información que nosotros ya compartimos en, en el informativo. Bueno, una reflexión、eh, suya. Eh, la verdad no, no, no tenía información porque estos días estamos, estamos permanentemente reunidos, pero es que el cambio de la fecha no, no, no debería ser así porque se acordaba en su momento que, que fuera el día 19 de abril, ¿no?、Uh -huh. Víctor Hugo,、eh, en algunos, hace algunos años atrás, eh, los eh, institutos de provinciales. De los aborígenes,、eh, manejaban todo lo que era la producción ¿no? de los pueblos,、eh, de cada uno de estos lugares.、Eh, y, y lo siguen haciendo, inclusive era、eh, toda la producción、eh, artesanal de cada uno de estos lugares. Iba a parar a, a, al instituto y, y esto era cambiado por, por, por mercadería, por ropa. Eso se sigue manejando así. Eh, en realidad en la provincia de Buenos Aires no había, digo, eso, lo que se creó hace unos años es el Consejo Indígena de Buenos Aires, en el cual、eh, se iba a manejar todo, no solo eso, sino todo lo demás, la política indígena en el caso de, de producción, de, de, de educación, el tema territorial y todo eso, q u e no está funcionando porque fue por cuestión de política, ¿no? Y que nosotros, como Polo m a r u c h e Teguete de la provincia de Buenos Aires, apoyada por. los pueblos guaraníes y todas y presentamos un recurso de amparo contra la Secretaría de d e r e c h o h u m a n o de la provincia de b u e n o s a i r a n que、si, si, no se puede entender que, que, que la Secretaría de d e r e c h o Humanos e r í a con quien nos debe tener g a nosotros y que está r e s o l u c i ó n d e la justicia eso, ¿no? Para, para que se ponga en funcionamiento, por, bueno, como ya digo, por algunas cuestiones、eh, políticas que a nosotros no nos... No nos interesa la política partidaria, sino bueno, somos p o l í t i c a pero p o l í t i c a i n d í g e n a Pero bueno, me cierra cola la política partidaria y bueno, están problemas que no están funcionando en el m u n i c i p i o indígena de Manzera. Esperemos que la verdad se pueda resolver eso. Ojalá. Bueno, a partir de ahí ya se comenzará a trabajar en el t e m a indígena de la provincia de m a n a e r a Bien. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias por habernos atendido. ¿eh? No, gracias a t e d e s por llamar y bueno, saludos a todos. Hasta pronto. Que tengas un buen día. Gracias, Domingo.